Eh, un, ...un contexto, un panorama que no es, eh, no es de, de los mejores eh. el albergue... ...y se hace bastante difícil sostenerlo, ¿no es cierto? Sí, de hecho lo hemos cerrado... ¿Eh? ...es decir, no, eh, se ha hecho difícil sostenerlo... ...porque en definitiva tú imagínate cuál fue la génesis de la creación del albergue... Eh, ...nos convocan a una reunión en el hospital... El, realmente los más preocupados con el tema de, de, la, de, de, de la creación de un albergue era, de, era la gente del hospital Puesto que toda la gente que estaba en situación de calle Normalmente pasaba la noche en la guardia del hospital Y esto generaba muchos, muchas complicaciones viste Para la gente que iba a la guardia para la, Incluso para los mismos que trabajaban en la guardia ¿no? Porque se hacía como muy cuesta arriba Tener que eh, estar trabajando Cuando toda la guardia estaba llena Con los perros, con personas, durmiendo toda la noche tal. Bueno, entonces estuvimos como un año y medio reuniéndonos al final llegamos a un aterrizaje y ese aterrizaje era la creación de, del albergue. Nosotros desde la parroquia ofrecimos eh, el lugar y luego cada una de las instituciones que estaban ahí representadas, que en ese momento era desarrollo social de la provincia... Eh, estaba también Desarrollo eh, Social del Municipio, también participaba en Desarrollo Social de Nación, estaba la gente de Trabajo Social del Hospital, estaba también la cooperadora, la cooperadora del hospital, estábamos nosotros. Entonces llegamos a un acuerdo, estoy hablando de julio del 16, incluso firmamos como ese acta acuerdo, la firmamos en el Ministerio de Desarrollo Social. Y había un compromiso de cada una de las instituciones. ¿Eh? El Ministerio de Desarrollo Social se comprometía a pagar 300.000 pesos anuales, lo que equivalía en ese momento a 25.000 pesos mensuales. ¿Para qué? Para cuestiones de alimentos, para cuestiones del seguro, también para cuestiones de servicios y para pagar las becas de las personas que iban a mantener ¿eh? o que iban a acompañar a las personas que estaban dentro del albergue. ¿Qué es lo que ocurrió? Desarrollo social pagó solamente seis meses, después se borró, después no pasó absolutamente nada y por lo tanto nosotros tuvimos que seguir haciendo un trabajo pero eh, trabajando con la propia gente del hogar, no podemos trabajar la vulnerabilidad con la vulnerabilidad, entonces eso ha ido eh, generando muchísimos problemas hasta que últimamente ya se estaba convirtiendo en algo insostenible, ¿no? Eh, hace unos días atrás cerramos, clausuramos la parte de arriba eh, por los problemas que tuvimos ¿Eh? Porque había gente que entraba con alcohol, gente que entraba con droga, ¿viste? entonces generaba muchísimo conflicto, había gente que tenía que trabajar por la mañana, viste entonces eso generaba eh, eh, como mucha, una situación de mucha, de mucha conflictividad incluso entre los que estaban durmiendo arriba. clausuramos esa primera parte ¿eh? la parte de arriba, quedó la parte de abajo y el viernes, ¿viste? contemplé una pelea bastante fuerte. Y entonces díjeme, bueno, esto se está complicando. ...vamos a llegar eh, a, a situaciones mucho peores... ...y por lo tanto es mejor dar un corte a tiempo... ...el por qué damos este corte... ...damos este corte porque no ha habido un compromiso real... Eh, ...por parte de algunas instituciones... ...entre ellas... en eh, ...desarrollo social... Eh, ...desarrollo social de la nación... ...viste, no firmó el acuerdo... ...pero se había comprometido también alguna, a traer algunas, algunas cosas... Eh, eh, ...llegaron dos cosas... ...llegaron a los 18 meses... Eh, otras cosas no han llegado todavía que son la cocina? la cocina llegó la cocina y al freezer llegaron hace un, como un mes eh, pero eh, hemos estado esperando durante un año y medio ¿no? pero faltan algunas otras cosas más eh, el, el desarrollo social de la provincia ya sabes lo que te digo viste, es que eh, se cortó eh, se cortó a los seis meses y por lo tanto, viste, ese fue un problema bastante bastante grave. Uh -huh. ¿Eh? Ahora el se se ha de alguna forma cortado la parte de la eh, de, del, del albergue, la gente se puede quedar a dormir, la parte del comedor, de que poder comer también se ha cortado, Luis. La parte del comedor también la cortamos. Eh, e incluso lo que va a seguir funcionando es la comisión Esa comisión en la que están representadas todas las instituciones, pero también la com una comisión que se ha creado eh, para el día a día. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo eh, qué podemos hacer eh, con el albergue. Es decir, yo por eso digo se ha cerrado de forma transitoria. Eh, esta primera etapa yo creo que nos va a servir para ver lo que hemos hecho de negativo y también para ir viendo también eh, y, y potenciando lo positivo uh -huh. ¿eh? entonces vamos a ir viendo a ver qué vamos a ir viendo a ver qué pasa ¿eh? Eh, de hecho en unos días estamos esperando la visita de Pablo Vidal es un sacerdote villero eh, que está trabajando en los hogares de Cristo ¿eh? el hogar de Cristo son hogares ¿eh? para gente en situación de calle que están funcionando en distintos lugares de la Eh, en distintos lugares de, la, de acá, de, de, de Le Gran Buenos Aires, eh, y en algunos puntos también, de, en algunas provincias, me parece que también hay algún hogar de Cristo, ellos tienen muchísima experiencia en este campo, y también están decididos a ayudarnos, están decididos, viste, a acompañarnos. Entonces estamos esperando la visita de Pablo Vidal para la semana que viene. Eh, que forma parte también de la, del equipo eh, nacional de Cáritas uh -huh. eh, entonces es una persona bastante, bastante interesante ¿no? en este sentido y luego, y luego, es decir, si nosotros abrimos el, hogar, el albergue eh, de nuevo, la idea es que funcione solamente el albergue no podemos, no podemos hacer que funcione el albergue y el comedor juntos ¿por qué? porque resulta que cuando funciona el comedor eh, cuando funciona el comedor, ¿qué es lo que ocurre? Eh, que Eh el, el, la gente que forman parte del albergue se quedan durante toda la mañana y por lo tanto como que generamos ya eh, el albergue acaba convirtiéndose en un hogar, nosotros lo que queremos que sea albergue, es decir y, y que las personas no tengan su cama reservada al contrario, es decir, tú llegas a las 9 de la noche, llegas con tu mochila ¿Eh? Te duchas, eh, cenas, descansa y a la mañana siguiente eh, tu mochila desayuna y tu mochila al hombro, ¿viste? Y bueno, a buscarse, a rebuscárselas por ahí, buscar ¿eh? buscarse un trabajo, buscarse una changuita. Si funciona, va a funcionar de esa manera, ¿eh? es lo que, vamos, lo que vamos viendo y lo que es una de las cosas que estamos teniendo muy clara. Y eso sí, ¿eh? si está el apoyo del de Estado. Es decir, porque ahora mismo viste el Estado está ausente no solamente con, con este proyecto, sino que está ausente también con otros proyectos comunitarios que hay en nuestra ciudad y que hay en nuestra provincia. Es decir, uno conoce Eh, y sabemos que hay muchos hogares de, de personas mayores viste que, que, que, que no reciben eh, la parte que el Estado se ha comprometido a aportar hay instituciones o EDG que tampoco están recibiendo la parte del Estado eh, estamos también nosotros ¿viste? Eh, mira, eh, eh, en Viesma concretamente eh, el, el hogar de tránsito de mujeres que está prestando un servicio excelente eh, y que es de la iglesia también eh, el otro día lo destrozaron el Cadén lo robaron. Génesis, que está prestando también un servicio espectacular para gente que viene de afuera, están pensando incluso cerrarlo también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no hay un apoyo real del Estado. Es un Estado que firma papeles, ¿eh? que firma acuerdos, pero no cumple. Y entonces eso ya como que raya el cinismo y ahora cuando se cortó eh, el, el aporte que veníamos brindando a los seis meses ustedes pidieron las explicaciones y hubo esa explicación o directamente nada mira eh, los que estuvieron preguntando son los de que la cooperadora del hospital lo de la cooperadora del hospital dentro de este equipo son los los administradores eh, son eh, los que reciben el dinero son los que administran el dinero y son los que después rinden ese dinero es la cooperadora la que eh, la que lleva esa parte ellos hicieron la rendición de esos eh, 150.000 pesos, y bueno, y le dijeron, bueno, esperando lo, lo otro, ¿viste? pero ahí hubo un mutismo impresionante, después no hemos ido enterando, ¿no? que fue un subsidio eh, por única vez. ¿Cómo va a firmar tú, viste, el compromiso de 25.000 pesos mensuales y después pasan seis meses y te vas a borrar? ¿eh? ¿O es que el albergue va a funcionar ya por sí solo? No sé si me entiendes, es decir, como que firma... Y realmente luego no se cumple con lo que se firma. Eso no ha pasado muchísimas veces, con convenios, con acuerdos ¿eh? y, y bueno, viste, esto es lo que hay ¿eh? esto es lo que hay.